radionovela La Dama de Negro El escenario representa sólo eso Un escenario sin piernas ni bambalinas De un viejo teatro clásico Paredes de ladrillo o piedra Y en el fondo, sólo una pared que es en sí una pantalla por la cual podemos ver en su momento el castillo, el panteón, la habitación del niño. Solo hay en escena un viejo baúl, tres sillas de madera bastante comunes, a la izquierda una puerta de salida y delante de esta puerta un pequeño acceso de lectura tipo cubículo. Del otro lado hay otro acceso, por donde en su momento se verá la puerta sin cerradura. Buenas noches Esta es la última oportunidad que tienen para cambiar de estación Todos los oyentes saben que hoy se presenta la radionovela La Dama de Negro Quienes hayan sintonizado la estación Lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo La compañía no se hace responsable por cualquier eventualidad ocurrida durante esta sesión La cual no es recomendable para personas impredecibles ...ni con problemas de corazón. Por su propia seguridad durante la función... ...no se mueva de su lugar. Por último... ...se les informa que las personas que quieran abandonar la transmisión... ...lo podrán hacer durante los frecuentes apagones oscuros de sus hogares... ...en los que podrán apagar sus radios. Y recuerden... ...que no podrán ser auxiliados por nadie... ...si se encuentran solos en casa... Es mejor que haya alguien a su alrededor... ...si les ocurre algo extraño... ...si es que se dan cuenta que ustedes... ...ya no están. Buenas noches... ...y que Dios los proteja. El señor Arthur Gibbs... Busca en el vacío del teatro en el que se encuentra, tratando de ver si alguien lo escucha. Tiene un manuscrito, lo abre y simplemente lo lee, sin ninguna acotación, punto o coma, rápido y en blanco, como si no estuviera presente y las palabras simplemente brotaran de sus labios. Eran las nueve y media de la noche en Navidad, Mientras yo pensaba en el largo camino alcanzado de mi casa, al comedor, donde acabábamos de disfrutar la deliciosa y tradicional cena, con un gran pavo como es natural, ponches y cableados en la chimenea, mi familia se encontraba ahora reunida, me detuve y de pronto... Me imagino que todo eso tiene que ser diferente, ¿verdad? Perdón, no, no lo entiendo. Imagino que todo eso debe ser diferente, y lo digo porque... Lo digo porque tal parece que está leyendo la lista del mercado con cebollas y betabeles Perdón, sigo sin entender que no está en su casa? Déjenos oler la rica y deliciosa cena de navidad Pero eso es imposible Señor, todo esto es emoción Deje volar la imaginación Mire señor, yo no soy actor No, sí, eso ya lo sé Créame, se nota A ver, relájese, relájese y empiece de nuevo Hágalo de nuevo, pero marque la puntuación. Eran las nueve y media en la noche de Navidad, mientras yo pensaba en el largo camino. Momento, momento, señor Kips. Un momento. Yo entiendo que lo que se está leyendo es de gran interés para usted, pero por favor, muestres interés por su público. Sí, ya sé. Todos se van a aburrir en cuanto empiece a leer. Los conozco en persona. Puede estar seguro. Bostezarán a los cuatro vientos. A ver, de nuevo. Hágalo de nuevo, por favor. Cinco dedos, cinco dedos. Mientras yo pensaba en el largo camino. ¿Largo camino? Exacto, sí. ¿Y por qué largo? porque es largo? ¿Usted cree que ellos están interesados en esos pequeños detalles? <risa> Mire, señor Morris, lo estoy haciendo perder su tiempo. Yo me voy. Usted no se mueve de ahí. Es una lectura tonta. No debí venir aquí. Pues ya lo hizo. Además, ya me pagó. Y no tengo intención de devolverle nada. Entiéndame, señor Morris. Yo me voy. ¿Intenta usted retirarse? Uh, recoger esto de aquí. Me iré. Verá que voy a distribuir los boletos como si fueran dulces para niños. No. Ya. Me voy. No hasta que haga de usted todo un actor shakespeariano. No quiero ser actor, señor. No deseo ser actor. Yo no quiero ser un Sean Connery. No. Yo lo único que deseo es que esta historia sea contada. Eso es todo. Sea contada y después a descansar y, y a dormir sin tener pesadillas. ¿Por eso vino conmigo? Exactamente. ¿Para que le enseñe a contar historias? Así es. Solo eso. ¿Para que le enseñe la técnica elemental de hablarle al público y tener la osadía de pisar un escenario? ¿Osadía? Sí, osadía. Eso es, osado. Arthur se queda pensativo de nuevo. La voz está ahí, comienza a relatar nuevamente la historia que tiene entre sus manos. Eran las nueve y media de la noche, en Navidad, ebullición de alegría en el aire, bellos durmientes, una pareja feliz en el parque, todo listo y dispuesto para las fiestas. ¡Vamos! Eran, eran las nueve y media de la noche, en Navidad, mientras yo cruzaba el largo... No, no, largo ya no, largo ya no. El camino hacia casa de Dumbo... Dumbo... ¿Y qué tiene que hacer aquí el elefante? No, no, no, no, no, perdón. Rumbo, rumbo al comedor. Pues corrija su rumbo y empiece de nuevo. Ahí se va, por Dios. Eran, la noche media. No, no, no, no. Eran las nueve y noche de la media cuando... A ver, a ver, no puede ser. ¿Qué hora era, por favor? Eran las nueve y media. Imagino que la noche de Navidad, ¿no? Para cómo va. Mire, señor Morris, estoy muy apenado, pero esto no va a funcionar, así que yo me voy. Per perdón, perdón, perdón. No quise ofenderlo, esto no sale a la primera. Si usted cree que es muy sencillo hacer un estelar y mantener a su público atento, entonces, ¿para qué me llamó? Para que le dijera, ¡ah, muy bien, maravilloso! e irme corriendo a casa, ¿no? No es eso, no se trata de eso, usted lo sabe. Yo sé que la actuación es arte, se aprende con lágrimas y tiempo. Saldríamos más rápido si usted no guardara su manuscrito y amenazara con irse cada vez que lo corrijo, señor. ¿Que me corrige ¡Claro que lo corrijo! Dirá usted que me regaña. Le prometo que cuanto más pasa el tiempo, tanto más fácil es poder. Mire, lo único que quiero que entienda es que yo no pretendo hacer de esto un espectáculo teatral. No, yo lo único que deseo es que esta historia sea contada. ¿Que sea contada a quién...? No sé, a mi familia, a mis amigos, a quienes lo deban saber. Yo no soy actor, señor, ni quiero serlo. No, las terribles cosas que me han sucedido deben ser contadas a mi familia, tanto por mi salud física como mental. ¿Y usted dice que no es actor? No soy actor. En sus manos tiene un manuscrito que tomaría cinco horas leer. ¿Cinco horas? Cuando menos. Si usted, como un reconocido no actor, se para enfrente a su público... Por más sus amigos que sean y les avienta un discurso que dura lo mismo que la tragedia de Romeo y Julieta, puede estar seguro que al terminar estarán dormidos y usted, completamente afónico. Cinco horas. Cinco horas. Pero es... no tenía yo la menor idea. Eso pasa, así Pero es que esta historia no puede permanecer oculta más tiempo. Leerá cinco horas, señor. Adelante. ¿Quién? ¿Yo? Sí, claro. Claro, usted es el actor profesional, adelante Ah, revelándose Bueno, vamos a hacerlo La voz que salía de John no era la suya La escuchaba, pero no era la suya Leía su escrito, lo conocía perfectamente Cada coma, cada palabra Era John, un actor realmente espléndido Era las nueve y media de la noche de Navidad. Tan pronto como abrí la puerta y me paré en cuanto percibí de inmediato el olor de las fragancias del cambio de clima. En los cuartos de arriba, tres niños dormían con calcetas vacías, en espera de los regalos. Venense, por Dios, dos pasitos para allá. Yo no tenía la menor idea de que podía renovar los recuerdos de terror mortal y pavor dime escrito. Y eso lo consideraba imposible. Señor, le estoy diciendo que para allá, para que vea. Vamos, por Dios. Y regresa a la feliz compañía de mi familia. Y al final del cuarto estaba la foto de mi madre que murió. Luces, esferas, y al pie del mismo estaba un candelabro. ¡Wow! ¡Increíble! Shakespeare, señor. ¿Se está usted divirtiendo? No. Yo solo quedé impresionado con su actuación. Seriedad, señor Kips. Continuamos. No me pierda. Había flores y en el centro del cuarto una pirámide. La chimenea encendida y el tradicional alojo de una velada de Navidad. ¿Qué tal, eh? ¿Mi opinión? Así es. Como director, claro. Por supuesto, claro. No me gusta nada. Así es. No tomo en cuenta los absurdos detalles sin e importancia que usted puso. De hacerlo, su público se iría y dejaría interrumpida la conversación en el acto. Estamos contando historias de fantasmas, lo clásico en las noches de la vida ardiente. Estamos contando las más escalofriantes historias de lejanos lugares, de deteriorados castillos, de pasadizos secretos y de apariciones. Las cosas cambian. No puedes contar una historia como esta pretendiendo que sea un juego de horror para gente joven. No tiene nada que ver. En verdad. Y ahora es su turno. No tiene ni idea. Todo lo que se dice son tonterías, fantasías. Y en ese tipo de situaciones, nada es tan sangriento ni tan crudo. Nada que ver con esto. Lamento mucho desilusionarlos, pero... No hay ninguna historia falsa que contar. Deje el cuarto y la casa. Váyase a caminar, tratando de no pensar. Tal vez así no perderá la razón con este relato. Esta vez... Si sí hay una historia que contar Una real No es para ser contada alrededor de una chimenea Y mucho menos En una noche de navidad Artur y John Están tentando a la suerte Contando Lo que no debería ser contado ¿Por qué aplaudé? ¿Por qué aplaudo? No, es que yo me emociono muy fácil con una buena actuación Y la suya ha mejorado Mire qué cosa de verdad se emociona con cualquier cosa. Total, y ahora que lo estaba viendo, estaba yo pensando en esta oportunidad de expresarme. ¿Sí? ¿Ve que no es difícil? Vamos a decirlo así en esta ocasión. Le tengo una propuesta para el bien de esta historia. Dígame usted. Haga mi papel. <risa> ¿Y por qué no? Y por el bien de la función, y para que yo le aplaudo a usted, usted interpretará a los demás personajes. Los demás personajes que aparecen aquí en su historia. Yo no soy actor. Ya, lo sé... Y no me importa. Mire, lo único que quiero es que entienda que no pretendo hacer de esto un espectáculo teatral. Las terribles y tremendas cosas que me han sucedido no pueden ser tomadas como una diversión. Y perdóneme usted que insista en eso. ¿Tú en crees que he mejorado con esto? Sí, por supuesto. Me has mejorado oh, mucho. Oh, la verdad no creo. Lo siento un poco plano. Pero, ¿por, ¿por qué crees eso? Bidimensional. No, no logro comprender. Y perdóname que yo insista. Pero toda historia que se quiera contar, por más aterradora que sea, debe ser contada de una forma agradable al oído. Además, usted reconozca que, con su dicción, la historia tendría un rumbo interesante. Y no debe protestar. Eh, por aquí, por favor. Lea, por aquí, por favor. No, pero mire, es que yo, mire, lo, lo que pasa es que, no, no estoy protestando. Lo único que le estoy diciendo yo a usted es, lo único que le digo es, uh, aquí. Sí, no me haga caras, perfecto. Usted continúa después de lo que yo digo. Esta no es una historia para contar alrededor de una chimenea en una noche de Navidad. ¿Vamos? ¿Qué pasa? ¿Eh, ¿Yo? Por favor, señor Kips, ¿me haría el favor? ¿Por favor? <coughs> Algo me dice que hay que ir en contra de los sentimientos donde un nacimiento es celebrado. No, no, no y no. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Ve cómo sí si necesita mano dura? A ver, le propongo una cosa. Un ejercicio de teatro. Imagine por un momento que estas butacas vacías, en un instante... ...se llenan de gente. ¿Lo ve usted? Ahí están. En sus butacas llenas de un público deseoso de escuchar su historia. Un público que hasta quizá pagó un boleto por venir a verlo. Un público formado por novios, esposos, amigos... Serán un público inteligente Que vino al teatro a escuchar su historia La mejor historia de terror jamás contada Vaya, asústelos Algunos todavía piensan que estoy bromeando Ande Algo me dice Que hay que ir en contra de los tiempos Donde un nacimiento es celebrado Este nacimiento desaparece A través de la larga noche Y luego dicen que ningún espíritu permanece cerca Las noches No están llenas de espíritus Los planetas no chocan no hay agua, ni, ni ningún poder maligno al cual temer. Es tiempo de tranquilidad. Esas líneas tienen sentimiento y una gran paz. Yo creo que la única manera de desaparecer al viejo fantasma del que habla su escrito y que continúa su acecho es exorcizándolo. Y entonces el suyo debe ser exorcizado. ¿Cómo? Escribiendo su propia historia tal como la cuenta. Plasmando en este papel hasta el último detalle y luego que ellos la sepan. Y que usted haya por fin olvidado todo el escrito Descansará definitivamente relatándolo todo En silencio Imagino que usted ha rezado Si ha rezado en su vida en busca de paz Ahora debe hacerlo Para tener la osadía y el valor de terminar su relato La primera parte El escrito ya está aquí Ahora lo único que falta es contarlo Será prudente Por supuesto, bueno por hoy Está bien, mañana continuaremos Repase sus líneas La insistencia de los hombres puede resultar fatal Ruego a Dios que nos proteja por ello A todos En este capítulo actuaron Narrador, Ingeniero Rupén Pasos Flores John, Osvaldo Ríos Artur, Marco Polo Rivera Producción Ejecutiva, Universidad Cuauhtémoc Dirección General, Licenciada en Ciencias de la Comunicación Alejandra Monsivay Salas Producción General, Mariana Garza. Asistente de Producción, Guadalupe Llanas. Guionista, Yadira Mendoza. Editor, Mariana Garza. Musicalización, Guadalupe Llanas y Yadira Mendoza. Operador, Andrea Valero. Asistente General, Alfredo Escalante. Una producción de alumnos de producción radiofónica de quinto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación diciembre 2019